Otra noche de viernes más, una menos. Y en casa, con ese pijama raído y lleno de agujeros que solo nos ponemos las que somos realmente feuchas, con ese libro que nos aburre como un hongo, el mando de la tela en la mano, hay hundidas en el sofá. Puestas a perder el tiempo, chata.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 Y sin depilar. Y sin depilar. ¿no? Con sueño. Eso sí, y con las alubias todavía calientes en el estómago. <risa> Lo Pero... que somos, qué feuchas. Bueno, vamos a empezar, que luego si no, sí. llegamos tarde y hoy hay prisa. Eso sí, mucha, mucha prisa tenemos. Bueno, a ver, Manuela, ¿qué tenemos de agenda free? Bueno, pues de agenda free tenemos muchísimas cosas. Realmente esta, esta semana está llena, llena, pletórica, todo Bilbao y toda Vizcaya de cosas free. Es el Día Internacional de los Museos, hay en Ocharcoaga, una, bueno, sigue eh, todo el mes de mayo eh, sobre magia, hay magia que sale por por, por por todos los poros de Ocharcoaga, y luego está, ¿qué más? Eh, bueno, pues también está en Leioa, está el, el, el, el Humore Osoca, o sea, que, la Feria del Humor. Feria del humor que puede ser que también está relacionada y que, es que estas no solo no solo hay eh, humor, hay baile, hay poesía, hay teatro, hay performance y es una semana totalmente llena que tienen que ir al, a la a las www esas para para encontrar, www. sí, humoriasoca.humoriasoca.org. O sea, informarse por internet, Bueno, vamos. es que hay han, han sacado un un librito y tienen ahí toda la información, pero si ya no encuentran el librito porque no lo, lo tienen, pero siempre pueden a través de internet encontrar toda la programación okay. y los lugares donde va a estar. Bueno, ¿cuándo es el Día Internacional de los Museos? O mañana, 14. Ah, vale. pero de todas formas van Qué de Noche en blanco? No, no, no ah, el Día ah, Internacional de, de los Museos, de los museos es, pero van a estar el 14, el 15, el 18 y el 21, hay visitas guiadas, por supuesto el Google mañana es gratuito, todos los museos son gratuitos en general, mañana puedes entrar a los que quieras y luego también va a haber visitas guiadas, también hay que enterarse porque son diferentes días y diferentes momentos, pero vamos, ahí está. Luego hay una cosa muy curiosa, esto es ya... Eh, Lo de la magia de Echarhuaga, perdona, ¿qué día es? es... Todos, Todo, hay, hay todos, pero vamos, esta semana toca dos, fundamentalmente. Una es el 18, que va a ver a las 7 y media, que va a estar David Blanco y Aser Quindán. ¿Y el 18 qué es? Miércoles. El, el miércoles que viene, vale. Sí, en ah. el centro municipal, va a ser en euskera y en inglés, va, eh, dura 60 minutos y es eh, magia y me parece preciosa y luego yo no, me gustaría ir el día 20 que es, ¿cuándo? el viernes, ¿no? Ay, pues eso, no voy eso. a poder ir, porque hay una gran gala de estrellas de Euskadi y del mundo y viene gente de Madrid de Barcelona y de Euskadi esa será la clausura ya, ¿no? del festival, no, ¿no? no, no, no, sigue la semana que viene hasta el final es va a haber, pero es una gala una gala maravillosa y que me da pena no no porque voy a estar aquí, por eso lo digo lo de la pena Ni modo, entonces eso va a ser en, en Ocharcoaga, porque luego también hay en Churdínega, pero eso es la semana siguiente. En Videbarrieta también hay una cosa muy curiosa que me gusta eh, a, la, a las mujeres, y a los hombres, pero sobre todo es a las mujeres que les gusta el cómic, eh, hay una exposición, y se pueden coger los libros, de eh, mujeres que han eh, hecho cómic. Hay eh, es, es bueno hay una gran eh, cantidad de mujeres de todo el mundo, francesas, inglesas, eh, estadounidenses, alemanas también... Que, que, que tienen unos libros bellísimos y con un cómic además muy diverso, o sea, ni siquiera, no solo los temas que tocan, sino también la, la factura del cómic. Entonces allí hay una exposición, se puede ver en la sala de, de arriba, eh, está expuesta el eh, autoras que se llama así, autoras de cómic, y son todas mujeres. Otra cosa que va a haber en Videgarrieta, y esto ya es el lunes, y siguiendo un poco lo que ha sido todo este mes, que es eh, pensar con la ciencia, va a venir otra filósofa, esta vez se llama Concha Roldán, y es del Instituto de Filosofía del CSIC. Esta mujer eh, va a hablar sobre los límites ético-políticos de la ciencia, creo que es un tema Muy totalmente actual... Eh, necesario eh, pensar y repensar los límites que tiene y que, y que cada vez es más claro que necesitamos pensar sobre esos límites eh, de, de una forma ética y de una forma por supuesto política de la ciencia entonces esto es los eh, todo lo, bueno todos los lunes va a ser ya este lunes y el siguiente eh, en Videbarrieta a las siete y media en la sala que hay arriba también. ¿Y qué más decir? Pues no mucho más, no se me ocurre más. ¿No hay bailables? Eh, Siempre hay bailables, cariño. Yo los... tengo una de <risa> cantables en vez de ah, bailables. Pues, ah, pues ah es a verdad, a yo también. Venga, a ver, yo tengo, eh, en, bueno, ya ha empezado, porque el primer concierto ha sido el jueves pasado, el bueno, ayer. Eh, ha empezado oh. el segundo ciclo de Primavera ya Jazz Bilbao. Ajá. Entonces, eh, que se celebra en el Colegio de Abogados de Vizcaya, que está en las rampas de Uribitarte, y el día 19 de mayo, o sea, el jueves que viene, hay un concierto muy bueno de una chica que es de aquí, pero que ha participado en un montón de festivales internacionales de jazz, y la verdad es que es una tía muy buena, se llama Noa Lourdes. ¿Eh? Y luego hay el a jueves me suena, me suena. A mí también hay, Es el jueves 19 Y el siguiente concierto es el 26 de mayo Que es eh, un grupo Que se, que también son de aquí se llaman Under, eh, El grupo se llama Ander Hurtado de Saracho Project Y son tres chicos Uno de ellos es Ander Hurtado de Saracho Pero bueno, que está muy bien Y es en la... Bueno, vais al colegio de abogados En la rampa sí, de si libertad A las 8 de la noche Y... En la sala azul, que se llama ¿Eh? Pero bueno, según entréis al colegio de abogados Preguntáis por la sala azul y ya está Exactamente, qué bien Pues más? yo tengo para mañana Es el Bilboco Cantari Y es lo hace Bilboco Comparsa Pero va a ser de chicas a partir de las 8 de la tarde en la iglesia de San Antón se sale para todo el casco viejo y se va cantando las bilbainadas y las cosas que, que se nos ocurran a las chicas eh, con, en, en grupo entonces va a ser eh, ¿pero es improvisación o...? no, ah, bilbainadas no, okay. entonces en ese sentido y además me imagino que en el caso de, de las chicas eh, harán bilbainadas reinterpretables es decir, pondrán nuevas músicas Uy, nuevas, nuevas músicas, letras. nuevas letras Más que música, yo creo que será la letra La que la que la, la cambiarán un poco Para, para hacerla, pues eso eh, En vez de tanta machada Y tanta tontería, va a hacer unas Unas, unas letras que estén más a consonancia co Entre chicas Ah, pues mira, seguro que es divertidísimo seguro Pues nada, hablando de música Vamos a ir con la música Y en este momento vamos a poner a Carmen París No me digas, ¿quién es esa? Sí, pues se lo cuento No la hemos escuchado nunca Nunca, nunca, Las nunca, seúchas. cuéntanos, cuéntanos, pues cuéntanos. Yo, Mira, yo creo que es que es una mujer que hay que ponerla de vez en cuando Y de vez en cuando la ponemos, cada seis meses, que no está mal Bueno, más hombre. bien cada mes <risa> Bueno, nuestra feucha ya saben que no es así Y estaban echando de menos que la pusiera No lo dudo <risa> Pues esta es una cantante y compositora O sea, que es que tiene doble mérito A es que cuando una persona no solo que canta Sino hace la música Me parece, vamos, que es una artistaza Y, bueno, nació en Tarragona Pero se crio en Zaragoza Y ahí se nota, pues, este Esta mezcla que hace de, de música, ¿no? Entre jota, jazz y, y de todo un poco Flamenco y de, de, de todo Y, pues, vamos a disfrutarla un ratito Vale, vale ¿Qué os parece, chicas? Pues bien, bien, Carmen bien. París, en ¿también? estos momentos, Entonces, ¿qué canción bien. va a ser de Carmen París? Pues mira, vamos a escuchar de su primer disco, Pamigenio, la canción... A ver, os lo voy a comentar. No me vas a emboliar. Vale. Que después me vas a contar a ver lo que es emboliar. Pues no tengo ni idea, la verdad, emboliar. De embolias. De embolias. Eso de embolia sí, me de, suena De que te da algo en el cerebro que te da algo, no me vas a me destrozar Me, a destrozar embolia, me imagino de que sí. Que utilizará mucho en Zaragoza Supongo digo yo. Ah, pues digo Pues aquí Vamos a Pues hoy tenemos con nosotros de víctima a Eva Guerrero, que es una amiga que está licenciada en las artes performativas por Leeds Metropolitan, Metropolitan University y que estudió arte dramático pensando que se iba a convertir en actriz, pero descubrió que el mundo de la creación y de la danza era más interesante y desde el año 2005 se ha creado ya una docena, una decena perdón de piezas escénicas y biodanzas. Ha dirigido también obras de teatro, fundado dos colectivos artísticos y, bueno, pues imparte sí, clases y durante ocho años gestionó el espacio cultural de Luchana y durante cinco el Festival de Noviembre Culturala. En el 2010 crea junto a Daniela Ranz la compañía de danza e improvisación Los Manguans, Eh, también fundó junto a Yemima Acano dos colectivos donde trabajan la creación, la producción y la gestión sí. cultural. Últimamente acaba de publicar su primer libro objeto que se llama Destrucción mutua asegurada. Y que bueno, ahora cuando hablemos con ella preguntaremos qué es esto de Destrucción mutua asegurada. Y ha comenzado un nuevo proceso creativo sobre el miedo que lleva el título de Anotaciones sobre el miedo. Entonces, bueno pues eh, creo que muy buenas tardes se va León. León. bueno pues oye lo primero comentarte eh, de las artes performativas eh, pasas a directamente a la danza eh, sí, sí, exactamente como tú bien has dicho yo me puse a estudiar teatro pensando que iba a ser actriz Y por el camino, dije, no, no, yo no quiero ser actriz, yo quiero crear y quiero bailar. Uh -huh. Entonces, ¿Es, ¿Es más difícil la danza, el mundo de la danza, que el mundo de, la, de actriz, vamos? A ver, son... es diferente, es como si es más difícil pintar con acuarela o pintar con carboncillo. Ya. Yeah. Es diferente, son técnicas diferentes, a mí me resulta más fácil porque es a lo que me dedico. <risa> Tengo amigas actrices que me dirán que todo lo contrario, al final... Bueno, es preparar el cuerpo desde otro lugar y sobre todo a la hora de la creación, pues eh, pensarlo desde más desde el cuerpo que desde la palabra. Al final también compartimos un punto parecido, el actor, actriz o bailarina, al final es poner delante de un público, subirte a un escenario y, y incluso hay entrenamientos y calentamientos que compartimos y, uh -huh. y además que ya todo está tan tan mezclado, ¿no? Oye, en tu currículum hemos leído un poco que gestionaste durante ocho años el espacio cultural de Luchana. Sí, eso es. ¿La gestión tiene algo que ver? O sea, es, yo entiendo ¿eh? que es completamente distinto a la creación de danza o de lo que sea. Eh, ¿Qué es peor, gestionar o danzar? Pues mira, es tanto como está la situación en este... Por eso te digo, porque igual es peor. Eh... Es gestionar, es producir, es, o sea, es un montón de curro. Eh, pero claro, es como la pregunta anterior. Son diferentes, pero a la vez eh, sí es cierto que sin gestión eh, las situaciones no saldrían adelante. O sea, yeah. si yo, por muy buena bailarina que pueda ser, si yo no gestiono o alguien me gestiona y me ayuda a llevar la producción adelante, a distribuir y todo eso. Pero bueno, para un año... Mucho, o sea, el tema de la gestión es, es un trabajo también que muchas veces no está valorado, ¿no? Parece que, que no es trabajo, pero realmente es un trabajo que implica mucho, mucho tiempo. Es como que estamos en la sombra, ¿no? No se ve tanto, porque al final después un espectáculo… Sí, está en la sombra, no termina de darle el sol, claro. ¿no? Claro. Eh... Y ya como mujer, ya bueno, bueno, ahora estamos más en la sombra todavía, ¿no? Pues sí, bueno, ya eso vamos, ya ni, ni es que ni siquiera te lo pregunto ya. Bueno, sí, eso ya no es un tema totalmente aparte. Pero sí es cierto que, que igual al subirte a un escenario tiene como la visibilidad, ¿no? De ser una persona que está en escenario uh -huh. y todo eso tiene un trabajo detrás eh, que claro, que no se ve tanto y no se aprecia. Y luego, claro, esto lo unimos con la formación en Euskadi, apenas hay formación. A, hay escuelas de danza, de teatro hay es, eh, lugares donde estudias danza pero lo que es de gestión producción, todo eso no hay estudios en Euskadi no, eh, ¿qué se estudia? supongo que habrá algún... ¿fuera de Euskadi? Fuera. Ahí. Sí. Sí, fuera de Euskadi sí, en Barcelona hay estudios en... ¿hay en... algo específico de gestión? sí, sí, sí, bueno, sí bueno, pues cultural lo que, ahora mismo, lo que igualmente la formación profesional ¿no? los grados medios y... Uh -huh superiores, ¿no? Porque, de hecho, yo, como tú has dicho, eh, bueno, tengo un colectivo artístico, somos dos personas, Gemima y yo. Gemima viene de Barcelona y ella estudió gestión y producción en Barcelona. Y yo siempre le digo, es que esto ahora mismo en Euskadi, ¿no? Igual puedes tener algún máster, o... pero no hay un lugar donde una persona diga, oye, pues yo quiero estudiar producción porque me gusta esas cosas, tal, montar festivales, o... Es... Pero no, no, y donde estudias, que claro, hay un vacío muy grande en Euskadi. ahora porque, por ejemplo, a nivel de artes escénicas, además de las escuelas bueno, donde yo estudié, en la Lavalle, en Baracaldo, ahora han montado lo que es la ¿no? Que digamos que sí. es como la universidad, por decir uh -huh. de manera, ¿no? Un título homologado. Pero esto hasta hace un año no existía. O sea, existen escuelas donde tú puedes estudiar teatro Pero el título es un título privado O sea que no te sirve para nada vaya. A nivel de, de institucionalmente ¿eh? O sea que realmente El mundo artístico Tiene muchos vacíos ya. Tiene muchas sombras Oye, en el 2010 creas una compañía De danza e improvisación que se llama sí. Los Manguans Los Manguans, eso es ¿Por qué el nombre? Pues ayer que yo estaba bailando eh con Dani, ¿no? eh, utilizábamos mucho la palabra manguana, ah, eres un manguana, ah, él también es un manguan. Y bueno, pues surgió la posibilidad de hacer una improvisación con público y tal y claro, pues la pregunta, ¿y cómo se llama la compañía? Entonces dijimos, "Ah, por pues de manguan, eh manguan, los manguans." Entonces, bueno, decidimos poner ese nombre un poco así como sin pensar, ¿no? Oye, el tema de la improvisación es muy difícil. A mí me parece que tiene que ser dificilísimo, ¿no? A ver, Porque en que, realidad es que, improvisación hay, o no. Hay que tener muchas tablas, ¿eh? Hace improvisación, sí. Sí, hay que tener mucho morro también. <risa> también. <risa> no, a ver. Eh, es difícil, pero como todo. O sea, todo requiere un trabajo. O sea, no es a la venga, me pongo aquí delante del público y lo, que, lo primero que... Ya, es que es lo primero que te planteas. Dices, bueno, improvisación, va, pues... Mm, En nuestro caso al menos no era así. Yo no sé lo que hagan no, hacen otras personas que improvisan, se puede hablar que lo que hacíamos en esa época no era así, era bueno, nosotros ensayábamos, creábamos digamos como unas pequeñas partituras para saber también para que la, la, el espectáculo siempre durara un tiempo aproximado y similar. Entonces teníamos como digamos una estructura, es decir, empiezo en este punto Tengo que ir a ese otro punto haciendo X y luego de ahí voy a, a otro, a otro a otra cosa. O sea, estaba estipulado. Lo, lo que no estaba ya coreografiado, es decir, actuación tras actuación, el movimiento iba variando. O sea, no es como cuando haces una coreografía que siempre es igual, ¿no? Sí. Como yo qué sé, pues como el padre nuestro, siempre va a ser padre nuestro. Sí. Eh, y en este caso, bueno, podíamos jugarlo. O sea, el material era, similar, era el mismo, pero el movimiento podía ir variando. Y la duración, pues igual un día duraba 38 y otro día duraba 36 y otro día duraba 40, ¿no? O sea, teníamos como unas pautas muy marcadas. Pero bueno, es, es algo... Yo, un ejemplo, cuando estudié teatro teníamos una asignatura que era marcha de improvisación. O sea, era aprender a improvisar, aprender a tener recursos... Yeah. O sea, por eso, es, como todo es una técnica más o sea, requiere un, o sea, Todo requiere un trabajo y, y horas de ensayo Bueno, o al menos debería ser así No es que te pones delante de alguien a mostrarte tu arte Por decirlo de alguna manera, tiene que haber trabajo de paz. ¿Qué tipo de, de obras de arte has dirigido? Mm, yo, sobre todo, teatro uh -huh. y danza Eh, por un lado también hacéis hacéis vídeos, ¿no? Según he estado viendo. También he hecho oh, videodanzas, bueno, y he hecho que uh -huh. el vídeo lo introducimos más en el, en el trabajo. Uh -huh. Pero bueno, yo lo, lo que es dirigir yo, Eva Guerrero, sobre todo teatro y danza. ¿Y qué, qué, qué obras de teatro? ¿O qué obra? Pues eh, yo de clase de teatro y he dirigido a diferentes grupos de teatro amateur. Entonces las obras han ido un poco variando de todo, desde cosas más comerciales a cosas más alternativas. Yo sobre todo he intentado que en todos los grupos de teatro a los que he dirigido que la obra sea creación propia. Siempre me da mucho respeto dirigir las obras de otras personas o otros autores. Y bueno, es porque por mi tipo de... por por un lado por de la escuela de donde yo vengo de estudiar teatro y mi experiencia y lo que a mí me gusta enseñar me gusta que bueno que la gente intente desarrollar lo máximo posible su creatividad, no solamente aprendete un guión o una coreografía ¿no? sino me gusta también que la gente sea un poco creadora Yo, yo quería preguntarte otra cosa Eva soy, a, soy Manuela eh, veo en el currículum que eres feminista ...y que has hecho como una especie de exploración del miedo. ¿El miedo tiene género? Eh, el miedo es universal. Pero las mujeres tenemos unos miedos diferentes... ...que los hombres no tienen. Mira, para este proyecto hemos entrevistado a un montón de gente... ...bueno, unas 70 personas... ...que les hemos preguntado, entre otras cosas, a qué tienen miedo. Y bueno, como siempre la participación mayoritariamente fue femenina masculina, y eso que buscábamos hombres y mujeres, y de distintas edades, perfiles diferentes, ¿no? Y nos dimos cuenta que las mujeres tenemos un miedo, eh, además de otros muchos miedos ¿no? que tenemos todo el mundo, miedos a que nos sigan, a que nos agredan, cosas que los hombres en ningún momento nos, nos lo decían, los hombres tenían más miedo a, a, pues, a temas laborales o... Que va a hacer en el futuro A quedarse calvos ¿Eh? A quedarse calvos Mira, nunca, no me lo llegaron a decir Pero sí fue sorprendente Claro, tras, los hombres ese miedo no lo tienen ya yeah, bueno Sí, sí, estoy claro. de acuerdo ¿eh? Además creo que es un análisis muy certero Es decir, la, el espacio Y el que nos persigan O el que nos sigan El, el miedo a la noche Vamos, es, es real El miedo, sea, lo... el que más nos ha que, Eso es lo que más nos ha chocado A la hora de hacer la entrevista Digamos eso, separándolo por género hmm. Si tuviera que hacer un pequeño análisis Así después de hacer 70 entrevistas Los hombres nunca dicen, tengo miedo a que alguien me esté siguiendo. Uh -huh. O tengo miedo a que alguien me vaya a agredir. O... Uh -huh. En cambio las mujeres sí. Y de hecho había alguna mujer que había tenido algún susto en ese sentido. Claro, muchas. Sí, sí. sí. O sea, sí. Yo te digo, claro, muchísimas. O sea, sí. Un montón de mujeres habrán tenido un montón de sustos uh -huh. en ese sentido. ¿eh? Sin entrar ya en temas de maltrato, o sea, pero de sustos de sí. por la noche o que te sigan o tal, yo creo que todo el mundo hemos tenido, toda mujer hemos tenido en un momento dado una paranoia de alguien que está siguiendo, o que por la noche andando, andando rápido, que tienes que ir atrás, sí, sí, sí. Cosas, que eso un hombre no lo, no, no lo vive, no. Sí, sí. y tercero, hablando que vivimos en Euskadi, ¿eh? mm. o sea, que o sea, que la, dentro de las personas entrevistadas, claro, o sea, no he eh, entrevistado a personas, a mujeres de todo el mundo, o sea, no. Estamos hablando de, de una realidad muy similar para todo el mundo y eso se ha proyectado también en, en el baile porque he visto un poquito ¿Sí? eh, y he visto que no sé si eres tú, eres tú la que está bail la que estás bailando Eh, sí, puede ser, lo sí. oigo yo, pero hay dos personas más la que... sí, Bueno, la que he visto, eh, solo hay una mujer, una chica Y está con el puño cerrado, o sea, está bailando y con el puño cerrado se oigo Sí, y eso me ha chocado mucho, ¿no? Porque es verdad que cuando uno tiene miedo Y es como cuando intenta defenderse, ¿no? Va bailando, pero siempre con el puño cerrado Sí, sí. Eh, bueno, eso ya es, digamos, eh, mi propia interpretación, ¿no? O sea, <risa> lado utilizamos material de, de estas personas que hemos ido entrevistando y luego está nuestro propio mundo imaginario, por decirlo de una manera. Eh, yo sí es cierto que digamos que he jugado como con varias imágenes eh, y una de ellas es esa, la del de, puño cerrado como de defensa, ¿no? Eh, algo sí. contra lo que tienes que luchar. O sea, el miedo en líneas generales es necesario, todo el mundo tenemos miedo y sin miedo pues no sobreviviríamos como especie, ¿no? es lo que nos une también con los animales. Pero sí es cierto que luego hay miedos más jodidos y miedos que, bueno, que son más... Eh, que nos sirven de protección ante el mundo. Entonces, bueno, yo lo llevaba un poco hacia ese miedo como que te... que te debilita o que te deja un poco como aprisionada, ¿no? O sea, algo sobre el, lo que tienes que luchar. Bueno, estamos hablando, que no sé si lo hemos dicho, de un espectáculo que va a presentar Eva Guerrero es. el día 5 de junio en la Fundición y que se llama Anotaciones del Miedo. Ah, eso. ¿Eh? Que no hemos dicho nada, eso nos hemos es. echado directamente al trapo con el miedo y no sí. habíamos dicho nada. Oye, ¿cómo se te ocurre la historia de crear un espectáculo de Anotaciones del Miedo? Mira, la historia es mucho más simple de lo que todo el mundo piensa. Yo, después de un montón de años de dedicarme a esto, llega un momento en que tengo pánico escénico y cada vez me va más. Y entonces digo, hostia, ¿cómo me lo voy a montar a partir de ahora si no puedo salir a escenario si eso es lo que me dedico, ¿no? Sí. Y ya como queda pereza buscándome una segunda profesión a estas alturas. Eh, entonces eh, decido proyectar, ¿no? O sea, decir, bueno, pues venga, pues esto que me está pasando voy a, voy a trabajar sobre ello. Eh, entonces realmente viene de ahí, de mi propio miedo a de salir a escena O sea, es digamos, el punto de inicio en mi cabeza, ¿no? En eh, mi cuaderno de trabajo o sea, Luego ya lo he llevado a otros lugares Pero porque no estoy hablando de mí, no es una autobiografía No es tan importante en mi vida, vaya eh, y, Pero bueno, ese fue el punto de, de inicio Y para eso has entrevistado a un montón de gente, ¿no? En relación, ¿qué piensan del miedo y todo eso? Exactamente, porque yo casa pensé bueno yo sé que siento cuando tengo miedo siento sé en qué parte de mi cuerpo lo siento no uh -huh. todo el mundo sentimos lo mismo es realmente tan generalizado o, o no lo que sí te has dado, habrás dado cuenta que no todas sentimos el mismo miedo de la misma manera ni en la misma parte del cuerpo pues lo que me he dado cuenta después de eso de unas 70 personas entrevistadas ...que insisto, creo que es igual importante que todas eh, son de un mismo lugar... ...que no es... ...o sea, supongo que los miedos cambiarán... ...en función de los lugares y de las vivencias de cada persona... ...pero sí es cierto, yo este trabajo no lo he llevado demasiado a la parte psicológica... ...porque no me interesaba, o sea, yeah. me interesaba más la parte emocional y física... Uh -huh. ...y yo les preguntaba, ¿qué es para ti el miedo? ...¿qué sientes cuando tienes miedo? en qué parte de tu cuerpo sitúas el miedo a qué tienes miedo y si el miedo fuera un, tuviera un cuerpo, qué cuerpo le pondrías pues da la casualidad que todo el mundo la gran mayoría sentimos el miedo en los mismos lugares del cuerpo y sentimos lo mismo aunque tú tengas miedo a las alturas y yo tengo miedo yo tenga miedo a que me haga un, por la noche me suceda algo y Yo sé. Y Manuela tenga miedo a que a su madre le pasean. Uh -huh. o Aunque sea, nuestros miedos sean diferentes, sentimos eh, de la misma manera en los mismos lugares. Haciendo una generalización, ¿eh? Oye, pues hablando de eso... ¿Qué es el miedo, por ejemplo? ¿Qué es para ti el miedo? Para mí el miedo, pues... Quitando ese miedo protector, ¿no? Que nos hace enfrentarnos a la vida de una manera de una manera un poquito más, digamos, de puntillas, ¿no? De no lanzarnos. Para mí me es algo negativo, algo que te limita, que te que te aprisiona. O, o sea, eso ¿eh? hablando una, en una en generalización. Para sí, mí, yo creo que es algo malo. No es un sentimiento agradable, es algo que cuesta, o sea, o que llevas ahí en la espalda y que te paraliza un poco, ¿no? Sí, eso que para mí sí. Sí. No, hay, miedos y miedos, ¿eh? pero así en líneas generales es algo que paraliza, que te limita, vaya, que no te que te corta un poco las alas. La obra te ha conseguido a, te, ha, te ha servido para exorcizar el miedo o, pues... o, o simplemente para o hacer hacer como no sé, una mirada al miedo sí, de frente. No sé si la obra en sí me ha servido para exorcizar los miedos, exorcizar, porque difiero decir, es decir la palabra. Eh, pero sí que ha servido para, digamos, quitarle peso. Sí. Al final, tanto trabajar, tanto hablar con la gente también, es que no solemos hablar del miedo. Es como, no sé, como que sientes, no sé, como que la gente en general sentimos el fracaso o algo al hablar del miedo, ¿no? No te preocupes de la felicidad o incluso hablar del enfado de, joder, tengo, estoy de una mala leche por esto, por lo otro pero no es una manera de decir pues sí tengo miedo a esto tengo miedo a esto otro es como que es algo que nos guardamos para adentro Sí Entonces es... ese sentido sí que ha sido un poco como un como una terapia, ¿no? O sea, al centro sin incidir en la parte psicológica insisto pero sí el sentarte delante de una persona y ponerte a hablar, ¿no? O... Y luego, pues bueno Oye, ¿en qué parte? lo de A mí me ha impresionado un poco las preguntas que hacías, sí. eh, lo de en qué parte de tu cuerpo sientes miedo, porque yo me paro a pensar y digo, a ver, yo soy muy mediosa y tengo miedo a muchas cosas, sí. pero nunca me paro a pensar en qué parte de mi cuerpo siento miedo. Pues a ver, párate a pensar ahora. Porque, no, es verdad, porque digo, a ver, pues yo lo notas. Seguida. A ver, Manuela sí, dice que lo nota no ¿en, ¿En qué parte ¿En de tu, tu cuerpo? En el estómago, yo también sí. En el estómago, en cuanto empiezo a, a, a ver un, una pulsión Y en el muscular empieza a ponerme rígida Y, y es, por eso entiendo lo de los puños cerrados O la mandíbula Sí, sí, sí te claro. contradito O la man tú, tú o mandíbula, cuéntes, sí, o sea, claro. yo cuando, cuando empiezo Y además para coger energías es ¿Y es a ti, también, también te pasa lo mismo? Pero bueno, el estómago, vamos, se me pone como una piedra ¿vale? sí, sí. <risa> Luego ya me pueden pasar más cosas. Puedes notar que se me seca, yo sí que se me seca la garganta, entra. entra como un template interior en las piernas, pero principalmente... Yo las piernas, eso sí que es cierto. Que bueno, luego esto biológicamente es lógico que lo sintamos en las piernas y tal, porque es cuando el cuerpo se prepara para salir corriendo, con los animales, bueno... Ahí lleva toda una explicación biológica, o sea, ha habido ya un montón de gente que ha hecho un montón de teorías, yo no me he pensado nada. Pero, es lo que os decía antes, La gran mayoría sentimos el miedo en el estómago Y otra muchísima gente la siente en la garganta Y luego otras personas se llaman la cabeza Que al final, claro, todo viene de la cabeza mm, Ya, claro Pero... O sea, si es la primera... ¿No? O sea, de repente tienes miedo a algo O sea, ese primer impulso ¿Dónde vendría? ¿Al estómago? Oye, ¿y, ¿y qué cuerpo sí. le pondrías al miedo? ¡Pfua! Pues yo... Digo... <risa> ¿Sí? creo que le pondría de los puños, <risa> pero mira, muchísima gente... Y un bicho raro o algo así, sí, ¿Eh? no sé, como un monstruo, sí. Sí, mucha gente ponía como de protección, como esta posición fetal. Ah, sí, sí, de sí. De tomarte la, la, la, la, la cabeza y hacerte así como un bichito bola. Sí. Pero vamos, yo sí, yo pondría... De hecho, tú has dicho lo del monstruito y es un tipo de... de... O sea, eso aparece en la, en la obra no Ah, eso va a aparecer, ¿no? Eso yo quería contarle ya, que vamos a ir tener que ir terminando la entrevista ¿eh? sí. Que nos hablaras un poco de cómo va a ser la obra del 5 La que presentas el 5 Pues es una obra de danza Sí Pero tiene un montón de texto Por un lado, porque podemos escuchar una gran parte de las entrevistas que hemos hecho Lo cual es muy, muy interesante Porque, o sea, aunque sea mi trabajo y quede mal decirlo Es la, creo que de las partes más interesantes, porque es muy bonito escuchar a todo el mundo hablar de sus a su, a personas anónimas, hablar de sus miedos. Uh -huh. Luego hay un par de textos también en escena, hay algo de vídeo, somos tres personas en escena eh, y así que tiene un poco de todo. Eh, tiene unas partes digamos como más conceptuales, ¿no? Que es lo que le pasa en la danza contemporánea que te en serio es que estás hablando. Eh, y luego hay otras partes que son más más entendibles, ¿no? Igual también por el uso de la palabra o el poder escuchar a, a la gente hablar. Pero bueno, ya hemos hecho unas... Hemos hecho un respreno, un respreno y demás. Y bueno, ahora que ya empezamos a ver un poco la reacción de la gente, uh -huh. yo creo que sobre todo para las personas que... A veces, ¿no? al público tenemos esas cosas de decir, ay, es que yo no entiendo de danza. Entonces, ¿cómo voy a ver ese trabajo si no lo entiendo? Pues... Creo que ese trabajo en ese sentido es, es fácil para la gente que tenemos a veces ese miedo, ¿no? De, que bueno, yo no sé si es lo que digo, el arte tiene que transmitir, no tienes por qué entender, ¿no? O sea, te transmite o no te Eso es, digamos. sí. Uh -huh. Para mí eso es el arte, ¿no? Pero sí es cierto que esta pieza en ese sentido es un poco más amigable. O sea, o sea, que que la sea. gente Yo animo que la gente vaya Que no vaya con miedo, además Y que vale. es para los públicos, ¿no? O sea, vamos, que podría ir un niño de 10 años Y lo se podría entretener, eh, divertir, y... Y bueno, divertir Y bueno, divertir bueno, no es... bueno, divertir, disfrutar, ¿no? Más que divertir eh, A ver, yo siempre digo que creo que es más Para un público juvenil y adulto Pero creo no la casualidad Que una eh, de mis alumnas de teatro va a ir con su hija Que tiene 10 años y me preguntó Le dije, mira, políticamente incorrecta no es O no, decimos palabrotas, ¿no? Estas cosas que a veces las madres tienen como miedo O los padres <risa> Luego, que lo entienda mejor o peor Los niños muchas veces sorprenden Pensamos que no decirte, luego te dan una opinión de la leche O sea, entonces Pues os lo diré el domingo Yo os invito sobre todo que vayáis vosotros El domingo 5 de junio, ¿no? En la fundición sí, Eso sí, a las 7, eso sí A, a las 7 Sí, la fundi es bastante pequeña, ¿eh? Entra a las 20, entonces... Recomendación que me lo están recomendando A mí también desde la fundición Aquella persona que sepa que quiera ir Que reserve vale. Oye, espera hasta el último momento Porque puede que se quede sin entradas Vale, o sea Ajá. que es el día 5 de junio en la fundición Eso es Bueno, os obligaría a repetirla también, ¿no? Bueno, eso ya decía, <risa> a Eso estaría bien Lo que sí. es muy importante, después de la actuación Vamos a tener una un pequeño coloquio con el público Aquella persona que se quiera quedar Después de, de, de, del bolo y quieran preguntar o escuchar o lo que sea, pues, bueno, que a veces también está muy bien este tipo de actividades para, oye, para... Pues sí, pues para, además el, luego te sirve de mucho el tener un coloquio para lo que la gente piensa, incluso, bueno, tú que haces improvisación también pues improvisar la siguiente vez. Sí, sí, sí, bueno, este trabajo está, no, no, no tiene mucha improvisación. No, no, ya se ve que no tiene mucha improvisación. Este está... <risa> lleva, lleva, lleva, lleva unos cuantos meses de trabajo y... Este no hemos dejado de nada la improvisación Oye Eva, pues nada muchísimas gracias por estar con nosotras aquí en las feuchas sí, sí, a y bueno, pues te deseamos mucha suerte o mucha mierda y a ver si nos podemos ver y a ver, eso es el... y nos bueno intentaremos vernos el 5 de junio en la fundición vale Perfecto. con las anotaciones del miedo venga, un abrazo muy bien, un abrazo para vosotros bueno muy bien Pues nada, después de las anotaciones escuchamos un poquito de música Sí, otra vez vamos a volver con... Y hoy vamos Carmen. a volver otra vez, el miedo, Car Car es el Car programa del miedo ah, Es, sí, es verdad, verdad, es un monográfico Porque ha venido nuestra amiga Inés y, y, y se, vamos a seguir con Car el, miedo. el miedo Pero de momento vamos, vamos a escuchar a Carmen París que es que nos da miedo Vamos a escuchar Sabia Nueva Es Carmen París Carmen París, sí, sí, ¿qué he dicho yo? París, París. Ah, no, es París Es París. París. París. París. Me lo entiendo el árbol No puedo pasar el Ebro Si no me alarga la mano, si no me alarga la mano ese atabalero. Quien se atreva enredarme en su tintura, aliviar esa tortura que el desavía nueva y rumba en su corazón. Cada vez en la 97. Bueno, misterios de inés por fin tenemos con nosotros a nuestra amiga inés que nos leyó una historia de la mitad de una historia de miedo y no hemos sabido el final nos dejó con las ganas pero hoy ha venido para recordarnos un poco cuál era la historia y para contarnos el final muy buenas inés hola buenas noches a ver recuerdanos un poco la historia cómo se titulaba era eh... se titulaba El marido perfecto Eso, el marido perfecto Y era un hombre, a ver que me acuerde Bueno, era... cuéntalo tú Era, vamos a decir, un... un tío, malo, malo Engañaba a las señoras con un cuento, un cuento malvado Las es que... hacía creer ese cuento para sacarles el dinero Las robaba todo Y cuando ya las había quitado todo, se hacía pasar por muerto Las engañaba Decía que se había muerto Él no, claro hacía un paripé, muy bien hecho, por cierto. Ellas se lo creían y se quedaban, sin novio y sin dinero. Ahí nos quedamos, que le había hecho a una y la había dejado sin novio. Bueno, sabía que a ella se había creído que estaba muerto. Él las él contactaba con ellas por las redes sociales. Mhm. Uh -huh. Hacía su paripe, se sacaba sus cuartos y las dejaba muertas en vida. Pero un día conoció a Sofía. Ella, como ya he dicho, se llamaba Sofía. Curiosamente a esta no la captó en ningún chat. Fue el azar, quien lo puso en su camino. Iba un día caminando por la calle, pues tenía que hacer unas compras, cuando de pronto una mujer se cayó al suelo delante de él. En ese momento no pasaba nadie más por allí, por lo que no tuvo más remedio que ayudarla a levantarse, aunque sin muchas ganas. La mujer, Sofía cayó de rodillas y se hizo unas heridas aunque sin importancia y se le habían roto las medias. Ella, la pobre, no paraba de darle las gracias por su amabilidad. Él le decía que no tenía importancia pero Sofía insistió en invitarle a un café y él cedió. Pues total, tampoco tenía nada importante que hacer y además pensó mmm, puede que saque algún provecho de esta situación. Oye... «Nunca se sabe», y se reía para sus adentros. Se sentaron en una mesita redonda de un bar próximo muy coqueto. Primero se presentaron, hicieron algunas bromas por la caída, se rieron, y en un momento dado, sin saber a cuento de qué venía, ella empezó a hablar de sus cosas íntimas. Le contaba que era viuda, hacía unos años que vivía sola en un apartamento que tenía cerca de ahí... También le dijo que tenía otra casa a las afueras, en la que, además, tenía un negocio. Un negocio que llevó su marido en vida, pero que ahora estaba cerrado, pues ella no se veía con fuerzas de hacerse cargo de él. Era una funeraria, y como no tenía hijos, estaba pensando en venderlo todo y vivir tranquila en el apartamento. El cerebro de Antonio se llenó del símbolo del dinero. Mira tú por dónde, se había cruzado en su camino una víctima, y de las buenas, aquí había mucho que sacar. Así que sin perder tiempo, inició su juego de manipulación y mentiras. Hablaron durante horas. Él, haciéndose el importante, le dijo a Sofía que tenía que irse, pero que mañana tenía que volver por esa zona, que si quería, le proponía comer juntos. Ella le dijo que sí, encantada. Sofía esa noche no durmió, estaba nerviosa por la especie de cita del día siguiente. Ella pensaba que él era todo un caballero, de los que ya no quedan. Pensaba fascinada y deseando que llegara el día siguiente. Con las primeras luces del día se levantó, desayunó ligero y solo pensaba en él, en antonio Estaba tan excitada. Salió pronto de casa. Quería ir a la peluquería y a comprarse ropa. Tenía que estar perfecta. Deseaba tanto gustarle. Quería estar muy guapa para él. Eran ya la una y media del mediodía. Sofía estaba radiante. Habían quedado a las dos en el bar donde estuvieron y estaba muy impaciente. No hacía más que mirar el reloj. Se lo estaba haciendo eterno y llegó la hora y Antonio entró en el bar. Estaba muy elegante y seguro de sí mismo, pues sabía que yo la tenía en el bote, cosa que así era. Después de esa primera cita vinieron algunas más. Sofía estaba totalmente enamorada de Antonio y Antonio preparaba ya el golpe final aunque se lo estaba tomando con calma pues había mucho que ganar pero corría el riesgo de perderlo todo si se precipitaba ella podría mosquearse y salir huyendo así que un um, sería con su cortejo mientras tanto un día Sofía invitó a su amado a su casa de campo quería estar con él y también enseñarle lo bonito que era aquello Antonio por supuesto aceptó pues pensó que en un sitio tan íntimo, como seguramente sería aquel, su gran escena, y ella no podría negarle nada ante tal escena que tenía preparada, la tendrá totalmente a su merced. Era viernes por la mañana, y llegó Antonio al apartamento de Sofía a recogerla. Cogieron camino hacia la casa, Y en unas dos horas llegaron a ella. La casa era muy bonita. Tenía una primera planta y un ático, un jardín lleno de rosas y un pórtico con aire muy romántico. Muy cerca de allí, a pocos metros, estaba el negocio que tenía su difunto marido, que se veía cerrado a cal y canto. Antonio. Empezó a fantasear en cuánto estaría valorado todo aquello y se le hacía la boca agua. Solo de pensar todo lo que iba a llevarse, estaba hasta excitado. Sofía le miraba y le preguntó. ¿Qué te parece, amor? Te noto distraído. ¿No te gusta? Yo lo creo que me gusta. Aquí podríamos ser tan felices tú y yo. Eso es lo que más deseo en este mundo. No sabes, Antonio, cuánto lo deseo. Entraron en la casa y ella preparó algo de comer mientras él daba una vuelta por toda la finca. Ella era la mujer más feliz del mundo. Él estaba asqueado. Pero hacía muy bien su papel, de todas maneras. Ya quedaba poco. Así que todo iba a acabar enseguida. ...y se llevaría la pasta... ...y pensaba... ...Sofía, Sofía... ...aprovechame ahora que te queda poco para tenerme... ...y pasas, pasarás a ser otra boba... ...más sufriendo por mí... ...la comida ya estaba lista... ...se sentaron en una pequeña salita muy coqueta... ...y se dispusieron a comer... ...entonces Antonio le dijo a Sofía que tenía algo muy importante que comentarle. Sofía le interrumpió y le dijo que por favor eso lo dejase para luego, que primero quería contarle ella algo. Entonces ella empezó a contarle que cuando era jovencita sus padres la obligaron a casarse con el que fue su marido, un hombre mayor que ella, pero que les convenía, pues tenía negocio propio y así se aseguraban la vejez. pues yo tendría posibles para que vivieran bien. Y así fue, a mis padres no les faltó de nada. Pero yo fui muy desgraciada, mi marido me pegaba, día sí y día también. Vivía aterrada todos los años que estuve con él, pero no sabía qué hacer ni dónde ir, pues sólo tenía a mis padres y ellos jamás me hubiesen perdonado ni apoyado que hubiese dejado mi marido. Además, aunque ellos no se lo merecían, que les cuidara y me sacrificara tanto, yo no tenía valor para abandonarlos. Al fin y al cabo, me dieron la vida. Pero fue una vida de humillación, dolor, mucho dolor. Una vez quedé embarazada, era tan feliz. Iba a tener un hijo. Ya no me importaba nada. Solo mi hijo importaba. Pero una noche vino mi marido de trabajar y sin venir a cuento, como siempre, empezó a pegarme. Me dio tal paliza que perdí a mi hijo y cualquier posibilidad de tener otro algún día. Me reventó por dentro el cuerpo y el alma. Así que mi vida simplemente fue un calvario hasta que fueron muriendo primero mis padres, pues eran ya muy mayores, y luego mi marido, de un cáncer de estómago. El caso es que ahora mi vida es muy tranquila, pero necesitaba enamorarme, necesitaba algún día sentir el amor, pues nunca me había pasado, hasta ahora. Sé que tú eres el hombre de mi vida y que jamás me harás daño. Tú no eres como mi marido ni como los los demás hombres. Eres especial. Estaba hablándole cuando de pronto él se notó aturdido. Empezaba a marearse. Ella no callaba. Solo hablaba y hablaba y hablaba de amor y planes de futuro. Pero él cada vez se encontraba peor. La miraba desconcertado. Ella se acercó a su cara y, mirándole fijamente, le preguntó, —A que tú nunca me harás daño, mi amor... Él le preguntó, —¿Pero qué pasa? —¿Qué, qué, qué me has dado, loca? ¿Qué me has hecho? Sofía empezó a reírse a carcajadas y dijo, —No te preocupes, mi amor. No te dolerá y serás feliz para siempre a mi lado. Juntos para siempre. En la felicidad más absoluta porque tú no me insultarás, no me pegarás, no me humillarás. Por eso te querré siempre, siempre, siempre antes. Antonio no supo que se moría y no podía hacer nada. Había caído en manos de una demente y nada podía hacer para salvarse. Y así fue. Murió en los brazos de Sofía. Sofía lo montó en una camilla, el cuerpo de su amor, y fue hasta la funeraria. Una vez allí lo pasó a una mesa y lo embalsamó pues tenía conocimientos de cómo hacerlo por tantas veces que a su marido cuando hubo terminado tiempo después llevó el cuerpo embalsamado a la casa y lo tumbó en una cama en el cuarto de ella y allí se quedó muerto, como a él le gustaba solo que esta vez no se lo hacía, lo estaba Sofía era inmensamente feliz Tenía un marido perfecto que no le hacía sufrir y ella le cuidaba de día a día y noche a noche. Le aseaba, le hablaba, le amaba. <risa> Oye, genial, eh Muy bueno Muy bueno, acabamos con el hombre perfecto En sí mismo Eso es Bueno Inés, un placer, eh El próximo día Nos tienes que traer otro otro Nos tenemos que despedir Bueno, pues nada pues Ha sido un placer sí. Un placer tenerla, como siempre eh, Pues hasta el viernes que viene Y nada, que nos podéis escuchar el domingo de 7 a 8 Y un beso a todos Un beso a todos Agur Agur, feuchas